Es una cuestión de ajuste y de borrarse, nada más. Es un gobierno nacional que no se hace cargo de sus obligaciones y de las responsabilidades que tiene, que están marcadas desde la Constitución Nacional a leyes, normas, reglamentos. Es decir, es ilegal, es ilegal. Lo que estamos observando es la violación de leyes eh, y e de, y de incluso de diría, atribuciones que le da al Gobierno Nacional la propia Constitución en varias materias. Lo dijimos, lamentablemente, lo anticipamos el día que asumimos este segundo mandato, diciendo que por el discurso que habíamos escuchado hasta aquel momento, se venía una etapa de un intento de producir una disolución nacional. Es gravísimo lo que estoy diciendo, Pero imagínense si ante una epidemia, que todos sabemos que va a venir, el gobierno nacional no emprende campañas eh, que tengan que ver con la cuestión de difundir, de prevenir a escala nacional y dice arréglese cada uno como, como pueda, bueno, lo que va a pasar es que la epidemia va a ser mucho peor por desidia, por inacción, por desinterés y por insensibilidad del gobierno, además del ajuste. Así que bueno, es una denuncia, ese aspecto tiene esta conferencia. Es una, un anuncio y una denuncia. Una denuncia de la ausencia y la deserción del Gobierno Nacional y un intento de una provincia de la envergadura como la nuestra, con las condiciones que tiene, eh, que ahora voy a hablar, presupuestarias también producidas por el Gobierno Nacional, esa es una paradoja, nos tiran responsabilidades, nos tiran problemas y al mismo tiempo nos quitan recursos para atenderlos. Así que esta es la situación que tenemos en, en muchísimas áreas. Ante esta situación, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires eh, sale a cuidar a su pueblo y a cubrir una ausencia, que quiero decir, porque a veces me lo plantean, que es imposible, es imposible cuidar eh, conceptualmente no que por más que todas las provincias y la nuestra hagamos grandes esfuerzos, suplir la ausencia, cubrir el vacío que deja un gobierno nacional que no se ocupa de políticas que tienen que abarcar a toda nuestra superficie y a toda nuestra población, como si el mosquito tuviera comportamientos distintos en, en jurisdicciones distintas o como si... Eh, Eh, no hiciera falta un ente que coordine al menos e impulse estas políticas, eh, o sea que no hiciera falta un gobierno nacional. Bueno, como si tal cosa fuera posible. Es imposible. El daño que produce la deserción del gobierno nacional es muy grande, por más que nosotros hagamos ingentes esfuerzos para, para dar una respuesta siempre limitada, incompleta y, y finalmente desarticulada con otras jurisdicciones, porque para eso hay un país... Por eso un día las provincias del Río de la Plata decidieron conformar una nación, destinarle recursos a ese gobierno nacional y delegarle responsabilidades ¿no? eh, y funciones a un gobierno nacional. O sea que no estamos preparados por nuestro marco histórico, cultural, institucional y constitucional a que el gobierno nacional no exista, como están queriendo hacernos creer que sería además mejor. Y la verdad que no. La verdad que no. Ante esta inacción, ante esta incompetencia y ante esta deserción, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha resuelto tomar algunas medidas, repito, cuya eficacia intentaremos que sea la mayor posible, a modo de escudo y red para atajar los problemas que el gobierno nacional le arroja por la cabeza a los pueblos de las provincias. Desde lo financiero de comprar las vacunas, que claramente sería más eficiente, más sencillo que lo coordinara y que lo ejecutara el Gobierno Nacional, hasta las campañas y la política y la estrategia epidemiológica y de vacunación que tampoco tenemos. El Gobierno Nacional no le ha dicho a cada provincia cómo cree que conviene encarar la cuestión de la vacunación. Como resultado de esto, en cada provincia uno atraviesa una frontera y encuentra que se vacuna a tal población que o a tal otra población que se compraron tanta vacuna que o sea el salvo ese quien pueda el salvo ese quien pueda y la